en la ciudad de Olavarría, estamos en contacto con el profesor Remo Calorrano que es director del Instituto Superior de, de, de, de Formación, de, de formación decente, Docente, claro, el eh, 47, Instituto, Instituto de Educación Física para, sí, para, para, ese, para que todos lo ubiquemos. Remo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿no? Digo, todo el mundo lo conoce como el Instituto de Educación Física sí, en Olavarría. Sí, sí, históricamente es así. Es así. Bueno, están organizando un primer Congreso Nacional de Educación Física y Pedagogía, Pedagogía Social en nuestra ciudad, del de, 12 al 14 de agosto. Eh, contanos este, el alcance que tiene este Congreso. Eh, bueno, al menos desde lo que es nuestra, nuestra intención y nuestra ilusión, incluso, de la, eh, creemos que va a tener una, un alcance importante. Eh, digo porque es un poco la... La, bastante novedoso el, el enfoque este, y, y las temáticas, eh, y hemos hecho una convocatoria muy amplia y, y, a, y a nivel nacional, ¿eh? por eso que este, eh, es, es primer congreso nacional. Así que eh, pensamos convocar a, a profesionales, eh, estudiantes, eh, en particular del campo de la educación física pero no exclusivamente, de hecho estamos trabajando junto con la, con la Facultad de Ciencias Sociales y hay un, un eje fuerte en, la en lo que es la, toda la formación docente, eh, incluso tanto inicial como continua eh, y hay un eje en lo que es el campo profesional de lo que nosotros estamos llamando las prácticas, el conjunto de prácticas sociocorporales decir, las más variadas así que bueno, pues ser. Este, ...creemos que va a ser un, un alcance bastante amplio... ...y por lo mismo quizás también interesante, ¿no? Uh -huh. eh, con muchos talleres, por lo que veo... Eh, ...con muchas conferencias y con mucha gente que viene eh, a Olavarría... ...precisamente a volcar su experiencia. Eh, eh, exactamente, cuando, a, cuando esto iba, se, iba, se iba gestando, digamos... Eh, eh, con, lo que, ...con lo primero que nos pusimos en contacto... ...fue con todo este conjunto de prácticas que son muchas de las cosas que hacen la gente, que hacen los jóvenes, ¿cierto? que hace la gente, eh, que se pone a, este, a, a, a practicar, que busca alguna alternativa para su, para su bienestar o para conectarse socialmente, eh, etcétera, etcétera, y, y ahí fue, digamos, se fueron sumando todos estos tipos de prácticas que siempre implican algún tipo de conocimiento, ¿cierto? Uh -huh. Si estamos pensando en prácticas de los sujetos. ...que suponen algún tipo de conocimiento y sobre el que vale la pena este, indagar un poco más... Este, eh, ...conocer un poco más, ¿cierto? Y, y que de alguna manera tienen que ver con nuestro campo de formación. Así que por eso hemos tratado de reunir toda esta diversidad y gracias a Dios... Eh, eh, eh, ...hemos podido hacer contacto y hemos podido convocar y han respondido los especialistas. Y no solamente de afuera porque eh, los especialistas de Murga, de, este, de Hip Hop, etc., también son nuestros. Y son especialistas porque se dedican a eso, uh -huh. tienen el conocimiento, y lo hacen, lo saben hacer y tienen muchas ganas de transmitirlo. Entonces esto nos parece sinceramente valiosísimo. Uh -huh. En Remo, te pido dos minutos. Este, tenemos un contacto con La Plata con, eh, para, para conocer el informe del tránsito Y después de este contacto seguimos hablando, ¿puede ser? Sí, cómo no, cómo no Bueno, Te el contacto espero. es con la Cib ahora Central Informativa Vial Para conocer el tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires Este es el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires El contacto es con La Plata, con la central informativa vial El tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires El informe a cargo de Federico Bondurán Fede, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal? Bien, Jorge, buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien, aquí estamos en esta mañana de 4 grados en el centro de la provincia Bueno, 11 aquí en La Plata Ay, qué lindo Un poquito más cálida la mañana Le cuento, kilómetro 13 y medio de la Panamericana Jorge, acaban de chocar dos autos Mano a capital Hay un carril cerrado, por suerte no hay heridos Sí tenemos retrasos, tanto en ese lugar como en la intersección de la Panamericana con la avenida General Paz, está muy cargado el tránsito, hay muchísima circulación y demoras para el ingreso a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo mismo sucede en autopista La Plata-Buenos Aires, aquí como es habitual en la zona de Puerto Madero. La autovía 2 registra circulación escasa con neblinas de variada intensidad en la zona de Lezama. ...y desde Maipú hasta Las Armas, en cuanto a la Ruta Nacional 226... ...está presentando circulación totalmente fluida, con buenos parámetros climáticos... ...la 3 y la 5 tienen situaciones distintas, en la 3 tenemos tránsito regular... ...cielo cubierto en la zona de Cañuelas y Monte y neblinas a la altura de Azul y Las Flores... La 5 presenta buena visibilidad en todo su recorrido y tránsito normal también a esta hora de la mañana. Jorge. Muchas gracias, Federico. Muy amable. Adiós. Federico Bondurán desde la CIB Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Estamos en línea con eh, Remo Calorrano, que es eh, director del Profesorado de Educación Física de Olavarría Instituto Superior de Formación Docente número 47, eh, charlando sobre las implicancias que tiene la organización de este primer Congreso Nacional de Educación Física y Pedagogía Social. ...entre el 12 y el 14 de agosto de este año. Eh, eh, Remo, te saluda a Natalia Soria eh, aquí en, en esta mañana. Eh, gracias, buen día, Natalia. Buen día. Remo, quería consultarte. Eh, tengo sí. entendido que ustedes sentaron un precedente importante... ...el año pasado organizando un precongreso. ¿Esto es así? Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, eh, es verdad, este congreso tuvo su pre... Eh, ...fue, digamos, un, un primer pasito... Eh, en ese momento esto era una, una intención, algo bastante deseado ya desde hacía tiempo y bueno, gracias a Dios pudo, pudo concretarse, y sí, a su vez tiene su historia ¿cierto? en realidad todas estas cosas responden más bien a, a procesos que en el tiempo de las instituciones y de los sujetos en las instituciones, así que digamos que en, en, en, est en estas cuestiones eh, a, eh, desde el instituto hace unos 4 o 5 años Que venimos este, trabajando un poco más fuertemente ¿no? Esta mirada sobre lo educativo Que decimos más allá de la escuela Por supuesto sin dejar de lado la escuela más todo esto tiene que ver con la escuela este, Pero no se queda solamente en la escuela ¿no? en Remo, eh, sí. ¿quiénes pueden participar en, en este congreso? Mm, bueno, desde, desde la persona que que va a un gimnasio y puede encontrar algo en el congreso que refleje el tipo de, de práctica que realiza o que sale a caminar, ¿no es cierto?, uh -huh. este, hasta los, los este, profesionales, profesores de educación física o profesionales vinculados del área, este, los estudiantes, pero no solamente de educación física, sino de, eh, de las distintas carreras... El hecho de trabajar con la Facultad de Ciencias Sociales tiene que ver con esto, mm -hmm. porque estamos, hay ahí una cantidad de prácticas que son, este, que son eh, prácticas sociales justamente, y entonces eh, y también en este sentido la convocatoria es bien amplia. Uh -huh. ¿Es distintivo, y ahí te, te, te voy llevando un poquito para otro tema, sí. ¿es distintivo de, de la ciudad el hecho de los espacios verdes y la utilización de la gente para la actividad física? ¿Qué, qué, qué consideras? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, no, no tengo un, un conocimiento específico de lo que, que pueda estar pasando en, específicamente en otros lugares, pero eh, eh, sí sabemos que, es una, un, que este tipo de prácticas está... ...está extendido en general. Uh -huh. eh, eh, de hecho... Eh, ...digamos que... ...la mayoría de los municipios... Sí, ...tenemos idea que la mayoría de los municipios... ...de una u otra manera tienen... ...algunas políticas de espacios verdes... ...digamos, y orientados a este tipo... Este, ...de práctica, lo que pasa es que... No sé si todos tienen el recurso y en todo caso también la política sostenida en este sentido que hemos tenido, como, tenemos, eh, como acá en barría ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, como vos marcás, esto es bien notable. Uh -huh. eh, incluso hemos, tenemos algunos trabajos de, de estudiantes, algunos trabajos de investigación eh, que han, han puesto el foco en este tipo de prácticas, ¿no? Y han entrevistado a, a bastante gente que realiza... De, de actividad que vos marcás. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ha cambiado hoy el, el perfil del, del profesor de, de educación física este, o, o sigue siendo más o menos la, la misma orientación eh, que, que habitualmente tenía, eh, o hace años que tenía? ¿no? Ah, la, eh... Bueno, Jorge, la pregunta es, es interesantísima y voy a tratar de ser lo más sintético posible. Eh, eh, digamos que hay una un ámbito de, de incumbencia y, y de, este, de intervención profesional que es bastante amplio históricamente para el profesor. Uh -huh. ¿no? Nosotros siempre, siempre hemos pensado que, esto, que estos reconocimientos de hecho que la sociedad realiza sobre un título que no siempre en los distintos, las distintas modalidades y planes que ha tenido la carrera, que no siempre ha reconocido o ha tenido en cuenta, ...estos ámbitos de desempeño. Eh, de hecho, eh, es difícil pensar que una sola carrera de cuatro años... ...pudiera realizar una preparación acabada para una persona... ...que al recibirse tenga las competencias para preparar, hacer la preparación física... ...de un equipo y trabajar en, una, en rehabilitación o, o hacer, ir a trabajar en un jardín... ...y, y luego de eso... Este, desempeñarse en una empresa de turismo ¿se entiende? Decir, y sí, sin sí, embargo, sí. en todos estos lugares y otros, encontramos profesores de educación física, quizás y a, con esto redondeo la idea quizás lo que estamos tratando es de eh, seguir eh, digamos, de trabajar estas cuestiones desde la formación, que no sea un vale todo, uh -huh. que tengan un desarrollo académico, que haya ciertos límites, pero también eh, cierta eh, orientación en función de este amplio campo de desempeño laboral desde la formación uh -huh. y por supuesto y esto aprovecho para para marcarlo eh, garantizando la formación para lo que ha sido la misión histórica del profesor de educación física el por el por qué se crearon y, y, y los profesores de educación física que es la atención del sistema educativo en todos sus niveles uh -huh. Está claro esto es decir eh, sí. esto esto no lo podemos desconocer ahora Quizás los cambios de perfil hayan tenido que ver con los cambios más generales de, de, de los tiempos, digamos, en términos históricos, sociales, este, políticos. Ahora, desde el punto de vista del desempeño, el gran desafío para nosotros es ir actualizando la formación. ¿Se uh -huh. entiende? Sí, sí, sí, clarísimo Remo, cambiando un poco de tema Y sí. aprovechando que lo tenemos en línea Quería consultarle sobre el proyecto Argentina Nuestra Cancha Que Ajá. hace unos meses llegaron funcionarios del ámbito nacional A presentarlo aquí en Olavarría ¿Se avanzó en relación a ese proyecto? Eh, bueno, estamos justamente en pleno de, eh, proceso de implementación eh, Hubo un, un parate importante por las razones que todos conocen También esto se paró eh, pero estamos en plena implementación Gracias a Dios Incluso eh, va a haber gente del, del, del desarrollo social de Nación Particularmente del área de deporte social este, Que va, va a venir al Congreso uh -huh. este, Y estamos eh, comenzando Como estaba previsto eh, Gracias a Dios Y esta va a ser una muy linda experiencia En, este, en el sentido que estamos trabajando eh, Con el Congreso uh -huh. Es decir, una serie de... Eh, de experiencias prácticas y de, y de construcciones teóricas que tienen que ver, en este caso, con el trabajo, eh, con las prácticas corporales en distintos barrios de la ciudad y con muy diferentes propuestas. Uh -huh. Uh -huh. Así que encu encuadra y tiene que ver con esta línea que estamos tratando de seguir ¿no? uh -huh. En Remo te agradecemos uh -huh. muchísimo tu tiempo ¿eh? No, por favor, estoy a disposición Y bueno, por ahí eh, eh, seguramente estamos en contacto la semana que viene sí, sí, Para contarles no. un poco cómo va Perfecto, ¿Eh? perfecto. Muchísimas gracias, Remo. A ustedes, muy amables. Remo Calorrano, que es el director del Instituto de Superior de Formación Docente número 47, el profesorado de Educación Física en nuestra ciudad, entre otros temas, charlando además sobre el primer Congreso Nacional de Educación Física y Pedagogía Social, muy importante, que se va a desarrollar entre el 12 y el 14 de agosto del corriente año. Esto es En Línea, un encuentro entre vos y las noticias.